El Redando Las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. De 10 a 12 horas. Radio La Negra. Zumba la Turba. Zumba la Turba. La c a t e a La r v a La c e r t e r v a l c a t e r a La c t e r a La a t e r v a La c r a La Caterva. La t e r v a La e r e r v a c a t e r a l d c e r La c a e r v a La c a t e l t e r v a La c t e r v a l e v a l e r v e r v a La c e r v a La c a r a La Caterva. a c e r v La c e r a v a e r v e r v e r v a La c a r a La c a r v a a .org.ar 10 y 34, continuamos con este enredando las mañanas. Estamos en una mañana bastante soleada aquí en San Salvador de Jujuy, pero aquí en el estudio está bastante fresco. Fresco. Bueno, no está tan fresco, no, no, pero está tan, fresco. Está menos ¿no? fresco que, que, que afuera, ¿no? Sí, sí, Corre un v i e n t i t a afuera que s、sí. h、sí, o s、sí, i una camperita Mira, abrigada. Está un poco congelada. Mi, mi, Mirá la Pancho, por ejemplo. Pancho está, está con capucha y justo, comiendo. Justo lo agarramos、ah, comiendo.、Pancho. Está comiendo unos brócolis、eh, con salsa blanca, son ricos.、Ah, bueno, pero bueno. El, de, el de Pancho、eh, tiene una consistencia pastosa <risa> y un color pastoso. Este, está frío es el frío que congeló、wow. esa, esa salsa. Así que bueno. Este, Panchito, como siempre, desayunando, almorzando a las 10 de la de mañana. mañana.、Eh, es la media merienda. Ahí, la... desayuno,、eh, medio desayuno, pre-almuerzo, almuerzo, p o s a l m u e r z o y. Yo、sí bueno. me imagino que cuando se sienta ya en la mesa al mediodía no come mucho. Para,、eh, para mí que le, le, le hacen comer eso para, para, para no fundirse al mediodía. Claro, sí. Así que bueno. Pasamos nuestro contacto para toda la gente que s e quiera comunicar con nosotros, lo puede hacer a través de nuestra página web, www.rnma.org.ar, o si no, también se puede comunicar con nosotros a través de nuestra, de nuestro fake. Nos ponen un me gusta ahí en Red Nacional de Medios Alternativos, nos buscan, y también nos pueden hacer llegar alguna información, así que ya, e s t ya están mandando mensajes, creo, en este momento. Así es. Este, bien, vamos, continuamos con, con el programa. Vamos con el b l o g r a m a Eh, ahora nos vamos, este, a ir a Bariloche, ¿no? Se cumple,、eh, este, un, n u e v o no aniversario, sino en este caso mes, de el asesinato de Rafael Nahuel. Y bueno, y hemos querido,、eh, conocer un poco más de cerca, quién era Rafael Nahuel,、eh, así que vamos a estar en contacto con Alejandro Palmas del Colectivo Al Margen, Que trabajó con, con Rafael en este, El Semillero, que es una de las, de las, de las instancias digamos, del i g a m o s d colectivo Al Margen.、Eh, y que trabajó con él, justamente con, con la juventud y la niñez en los barrios populares de, de Bariloche. Que recordemos, también hubo, no sé si te acordás, Davicho, una represión muy brutal a los barrios populares.、Eh, Eh, a, a, a los barrios pobres de Bariloche hace unos años y está cerca de iniciar también el juicio por, por esa represión. Así que seguramente algo vamos、eh, a poder preguntarle también. ¿no? Y sí, también poder preguntarle digamos, cómo se encuentran la, este, bueno, los avances judiciales en la causa de la muerte del asesinato ¿no? de, de Nahuel. Digamos, se ha imputado, este, cómo está toda la situación en este momento. e e por eso h i c i e r a u n e s t u d i o estuvimos hablando, donde, bueno, todo el, el, el gobierno, digamos, con su aparato propagandístico, Patricia Bullrich, Bullrich diciendo de que fue un enfrentamiento, este, bueno, y lo, los estudios han demostrado que no, que, que en el cuerpo, digamos, de, de Nahuel no había ningún resto de pólvora, ¿no? Así que también... Claro, o sea, que, que había lo, lo que es habitual, no,、eh, el resto, los restos de pólvora. Que hay cuando se dispara. De la misma manera, dicho sea de paso, ¿no?、Eh, Clarín dijo que había restos de pólvora cuando los mismos investigadores, que son los encargados de analizar esos restos, no sabían、eh, a, qué, eh, a qué muestra pertenecía. Porque a ellos las muestras, justamente para que, para eliminar、eh, el sesgo, Las muestras se encuentran numeradas, entonces no saben a qué sujeto pertenece la muestra. Por lo tanto, no pueden identificar, ellos pueden identificar los elementos de la muestra, pero no pueden identificar a quién pertenece. Eso es en un momento posterior. Entonces, esa gran mentira de Clarín,、eh, queda, queda de manifiesto, ¿no? Pero bueno, me parece que estamos en contacto ya con Alejandro Palmas,、eh, nos estás escuchando. Hola, sí, estoy escuchando, buen día. Buen día. día. Bueno,、eh, se cumple, ¿no? Un, un nuevo mes del asesinato de, de Rafael Nahuel. Y queríamos, este, bueno, preguntarte, p r i m e r a m e n t e ya que, ya que este, te, te, tuviste la suerte de compartir militancias con, con、eh, Rafael, este, ¿cómo era él, no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo eran sus instancias de militancia, su, su personalidad? Bueno, el Rafa era, un, yo siempre di g o un, un pibe de barrio de 22 años, proveniente bien de, de, de los sectores populares, de los barrios del alto, como le llamamos Can Barilocha, a las barriadas más humildes que están un poco alejadas del de a postal del centro cívico. Y bueno, como todo pibe barrio, él se acercó a nuestra organización porque él no estaba yendo a la escuela, digamos, había abandonado la escuela, y entonces nosotros ofrecemos ahí Un espacio en formación de oficio, le llamamos formación sociolaboral, donde damos diferentes talleres, algunos en, en formación de oficio como carpintería, que era el que Rafa participaba, y también hacemos telar mapuche, boxeo, bueno, diferentes actividades, un poco de, de contención y de generar vínculo con, con los pibes y las pibas de ahí de, del barrio. Y bueno, en ese espacio es que el Rafa venía todas las semanas, compartía nuestras propuestas, Y era un pibe que siempre tenía una sonrisa en la boca, a pesar de haber tenido una, una vida bastante dura.、Eh, era un pibe muy autónomo, que de los 15, 16 años se manejaba prácticamente solo, que iba en estos talleres de oficios que iba encontrando en los, en diferentes espacios, lo, lo aprendía algún oficio como también la herrería, y entonces a partir de eso se generaba changuitas,、eh, soldando cosas, o haciendo cosas en madera. En nuestro espacio, bueno, también, La propuesta es un poco productiva, así que también podía conseguir algún ingreso a través de la venta de las cosas que producimos ahí en el taller de carpintería. Y era un pibe muy, muy carismático, muy querido, con muchísimos amigos. Y, y la verdad que siempre, a diferencia de otros que les costaba hablar o que les cuesta pensar en el futuro, él siempre te, te, te decía, bueno, voy a, voy a estar haciendo esto, voy a, voy a hacer esto otro, voy a comprar esto, voy a ir para acá, voy a ir para allá. Como que siempre tenía, era propositivo pro y, Y empujaba hacia adelante al grupo. Esas son un poco las características que nosotros podemos destacar de, del Rafita. Bien, Alejandro, digamos, la verdad que es muy interesante, ¿no? Pero, bueno, de las redes de medio hemos estado c u b i e r t o hemos cubierto, digamos, bueno, el asesinato y hemos estado hablando sobre las cuestiones judiciales, pero está bueno también este, humanizarlo, ¿no? Este, conocer quién era、mm. esa persona, digamos, porque detrás de cada. Bueno, nosotros un poco, Eh, nuestra organización, que es Colectivo Al Margen,、eh, estamos digamos, acompañando a la familia y nos constituimos como querella junto al, al, al padre y a la madre del de Rafita. Y bueno, por ese lado es que más o menos venimos siguiendo la causa judicial y yo lo que te puedo decir, bueno, que el último paso que hizo, que dio la familia, que fue hace siete días atrás aproximadamente, fue pedirle el pedido de indagatorias y la Digamos, y la, el pedido también de prisión preventiva para cinco albatros que ya se demostró, digamos, en la causa judicial, que son, que tenían sus cargadores vacíos de sus armas 9 milímetros y que son parte de los que tiraron 114 <coughs> tiros、eh, esa tarde del sábado 25 de noviembre del 2017. Y entonces un poco lo que se avanzó es con todas esas pruebas que, que ya, como te digo, están en el expediente y están demostrados Eh, to, todas las balas que han tirado estos, estos efectivos,、eh, fue avanzar con el pedido para que sean indagados. Cuestión que todavía el juez Villanueva no, no ha respondido, de esto ya te digo, pasaron siete días, y así que hoy la situación es que está por, ese, por el lado de la querella este pedido de indagatoria a los albatros, y los únicos dos que están, las únicas dos personas que están imputadas al día de hoy en la causa y con un pedido de revocación de escarcelación, Son, eh, Lautaro González y Fausto Jones g u a l a que fueron,、eh, dos, digamos, jóvenes mapuches que estaban con Rafael esa tarde ahí en la reivindicación territorial de la, de la comunidad w i n c u l m a p u y que son los que bajaron a, a, Rafael cuando estaba herido de bala, que en medio de la balacera se animaron a, a, a pedir, digamos, el, que pararan de disparar, y, y bajaron a Rafael con la intención de, de que lo llevaran a un lugar y salvarle la vida, cosa que no sucedió. Y bueno, estos dos muchachos son los únicos dos que el día de hoy están procesados y con un pedido de, digamos, de escarcelación revocado. Así que posiblemente,、eh, no sé, van a terminar detenidos según, la, según el último pedido del, del juez. Eh, Alejandro, eh, eh, sobre eso hay algo que, bueno, he preguntado a, a distintos entrevistados y entrevistadas también, porque me llama mucho la atención, ¿no? Por, por ejemplo, en el, en el caso. Eh, Maldonado también hubo, como en el caso de Rafael, una,、sí. este, una acción de desinformación, de, Pero,、eh, al caso, a, a Rafael Nahuel no se le ha dado la misma difusión,、eh, estamos hablando de los medios hegemónicos más vale,、sí. pero es como que no se le ha dado la misma difusión que a la cuestión, al caso a Santiago Maldonado, ¿no? Y sí, yo, bueno, hoy temprano、eh, estuve ahí <ríe> chusmeando los, los medios nacionales y, y la verdad que prácticamente casi ningún medio, digamos, nacional grande、eh, está e n p o r t a d a al tema de Rafael Nahuel cuando, bueno, son seis meses que siempre los, esta, estos aniversarios son, son significativos, s ¿no? Los seis meses o el año. Y, y la verdad que sí, que da un poco esa sensación de que el, el caso Santiago Maldonado tuvo un impacto tremendo y llegó hasta a, a todos los grandes medios nacionales y de Buenos Aires incluso. Y lo de Rafa parece un poco,、eh, que pasa desapercibido, ¿no?、Eh, la verdad que nosotros también nos hacemos la misma pregunta y... y Y no sé, lo único, no s cuesta entender por qué, <coughs> por qué no, no, no está en tapa todos los diarios hoy los seis meses de, de este caso de Rafa Nahuel i por q u e、eh, digamos ningún, no, no hay ningún, ninguna investigación que esté contando esto que yo te decía recién, de que、sí. al día de hoy no hay ni un solo、eh, efectivo de seguridad、eh, procesado. a、sí. o Así que sí, que es, es llamativo y, y bueno, es, por ahí sí podemos entender que, Es la, la, los medios no solo ponen agenda lo que dicen, sino que p u e d e poner agenda a través de lo que no dicen、claro. y por él tenga que ver un poco con eso, con, con callarse y no dar、sí. discusión para, para que este caso quede impune, ¿no? Y la verdad que para que no quede impune necesitamos muchísima movilización y bueno, y que la gente esté enterada realmente cómo fueron las cosas, porque si no va a ser otro caso que va a quedar en l Argentina a como muchos otros más、eh, i m p u n e、claro. Hola. <coughs> Alejandro, este, una preguntita. Sí, sí ¿cómo? Este, te va? Buen día. Este, bueno, como vos, bien, bien venía diciendo ¿no? mi compañero David, esto de la investigación, ¿no? ¿Cómo sigue? Este, yo me acuerdo este, que el gobierno salió a decir que el motivo de que las policías, bueno, hayan usado armas de fuego era porque ellos recibieron, digamos, del otro lado también, este, la, este, a lo mismo, ¿viste? Que los mapuches estaban usando,、sí. digamos, este, armas. ¿Eso, ¿Cómo e s o quedó, digamos, eso? ¿Siguen ¿Sí, investigación? n o simplemente, bueno, quedó ahí. No, a ver, ahí, bueno, nosotros lo primero que, que queremos decir es que, que, las muestras de carbono que se hicieron sobre las manos de Rafael Nahuel,、eh, no tienen restos de pólvora. Eh, o sea que eso a nosotros no, aparte de esa investigación hecha por, por gente del Centro Atómico Bariloche que tiene prestigio internacional、sí. y que son completamente neutrales en este, en, en este tipo de causa, o sea que no, no juegan ni para un lado ni para el otro. Y a nosotros eso nos da el marco de tranquilidad de que, de que la gente, porque ahí hubo, en realidad, un periodista llamado Claudio Andrade, que es, es corresponsal de Clarín acá en Bariloche,、sí. que rápidamente salió a publicar que, que tenía, que Rafa Nahuel tenía restos de pólvora en la mano. Bueno, bueno. cuando estuvieron fehacientemente hechas las pruebas del centro atómico, se pudo demostrar que el Rafita no tenía ningún tipo de resto de pólvora, con lo cual indica que no a e f e c t u a ningún、eh, disparo de arma de fuego. Y bueno, eso a nosotros nos da la tranquilidad de lo que nosotros siempre dijimos el primer día cuando salió el gobierno a armar la teoría del enfrentamiento para justificar la muerte del Rafa. Siempre dijimos lo mismo, el Rafa era un pibe pacífico, tranquilo, no utilizaba armas de ningún tipo, o sea, nada que ver con el perfil que quisieron construir algunos medios y el gobierno con esta intención de dejar el, el crimen impune. Así que por ese lado, nosotros afirmamos esto de que De que el Rafa no, no ha disparado ningún arma de fuego.、Claro. Y bueno, después están en investigación otras, otras muestras de carbono. O sea, que están mezcladas las de algunos integrantes de, de la comunidad con l a de los albatros. Y bueno, esos están como la, ahora fueron a la segunda ronda de, de investigación. Y bueno, faltará d e terminar, pero lo importante acá es que, que el Rafa no,、claro. no, no hizo ningún, ningún disparo de arma de fuego. Y, y bueno, y eso desmiente la operación mediática que realizó el gobierno junto a Clarín. Claro. Alejandro, este,、sí. eh, porque estamos cerca también,、eh, si, mal, si, si mal no entiendo, de iniciar un juicio también por aquella feroz represión que hubo a los chicos del alto. Este,、eh, c ó m o、eh, como, como, como es la realidad represiva frente a las barriadas populares que h e n Bariloche? Y bueno, eso, eso que l a causa que vos mencionabas es, es, es, la famosa casa, tristemente famosa causa del 17 de junio de 2010, cuando, digamos, la policía asesinó a Diego, a Nino y a Sergio Cárdenas, dos adolescentes y un joven de 29 años, todos oriundos de, de los barrios del Alto de Bariloche, el barrio Borifurman. Y que bueno, que eso para nosotros, ese, s e ese 17 de junio fue un, a especie, o fue un estallido social en Bariloche que sucedió luego del, del caso de Gatillo Fácil que se inicia con, primero con Diego Bonifoy y digamos la, s barriadas se, se levantan ca, por, a causa d e este, este Gatillo Fácil y después en la represión de la tarde, durante la tarde, bueno, asesinan a, a Nino y a Sergio. Y, y bueno, la verdad que, que ese hecho lo que hizo, ni más ni menos, fue por ahí poner en la agenda nacional de Argentina que, bueno, que Bariloche no es la postal ni, el,、claro. ni la, la postal del Centro Cívico ni, ni el chocolate o los v i a j e s d e g r e s a d o que es lo que... como ciudad con, con una fragmentación social índices desocupación mucho imaginario resto sino enorme, terrible, donde los índices de pobreza desocupación son altos todo resto más en el del del que es terrible de que en todo el resto de, del una una país país y Y donde bueno, en los barrios、sí. Eh, la, la forma de, de parar toda esa pobreza y todo eso no es otra que con, con una represión sistemática a, a los sectores populares. Por ejemplo, un ejemplo que es paradigmático Mariloche, que a los, a los pibes de los barrios que usan gorrita,、eh, por decir una, una manera, no los dejan、eh, bajar al centro cívico. O sea, es como que vienen a ensuciar la, la postal turística que se quiere vender al, al resto del mundo. Y bueno, y esto es sistemático, la persecución a, a los adolescentes, a los jóvenes de, de los barrios. Y bueno, en este caso, el 17 de junio, que ahora se v a a cumplir ocho años dentro de muy pocos días,、eh, pudo poner en, en, en la agenda esta situación que es moneda corriente. Y bueno, y nosotros junto a un montón de otras organizaciones que trabajamos en los territorios del Alto Bariloche, venimos denunciando la violencia institucional de forma sistemática. Eh, con diferentes cuestiones, estamos haciendo registros propios de las organizaciones, porque es tanta la, la violencia institucional que hay, que los pibes no se animan ni siquiera a denunciar las situaciones en, en la fiscalía. Así que que las organizaciones que estamos en los barrios, un poco lo que hacemos es hacernos u registros de manera informal, manteniendo la confidencialidad de los chicos, porque los chicos tienen tanto miedo de、sí. a que después la policía los vuelva a perseguir y, y revictimizar nuevamente en los barrios. Así que, que bueno, sí, todos estos casos de, l 17 de junio y para acá, digamos, el tema de la, v i o l e n c i a institucional es, es terrible y los extremos son estos casos de gatillo fácil. a、claro. l e j a n d r o justamente, digamos, que tiene que ver con este tema, te quería preguntar, digamos, <coughs> cómo desde la comunidad o de las diferentes organizaciones, este, que están acompañando, ¿no?、Eh, también están siendo perseguidas, cuál es la situación, cómo se vive esto en los diferentes grupos. Mira, en el caso de las organizaciones sociales a l c u a l pertenezco yo,、eh, no, no, no, hemos tenido, digamos, situaciones de, de amedrentamiento por, por nuestro funcionamiento. También estamos, digamos, a muchas, tenemos muchísimos años de, de, trabajo, trabajamos de forma articulada, en algunos casos llegamos a, también a efectivizar políticas públicas en cogestión con algunas áreas del, del gobierno municipal, con lo cual, digamos, Tenemos una legitimidad y un reconocimiento social que creo que hace que, que no nos pasen situaciones a nosotros mismos. Pero no es el caso ese, sí, por ahí de las comunidades de los pueblos originarios. En, en ese caso sí que hay, hay mucho más persecución, hay estigmatización también,、eh, como que en el caso más de las comunidades,、eh, sí sufren situaciones más persecutorias. Que por ahí,、eh, algunas otras organizaciones que ya te digo que, que tenemos muchos años de trayectoria y, y estamos muy reconocidas, tal así por a veces hasta por los mismos organismos del Estado. Pero no pasa lo mismo, te reitero, en, en algunas comunidades de pueblo originario que, que están sufriendo la, la persecución permanente. y m á s que n a d a la estigmatización, porque la verdad que Que a veces ni siquiera hace falta la persecución o la cárcel, sino que es tan grande la estigmatización que hay hacia, hacia los pueblos originarios que hacen que mucha gente se, se ponga de la vereda de e n frente y, y, y los estigmatice y, lo, y los, los ponga en un lugar que la verdad que no, no está bueno.、Claro. Eh, Alejandro, para ir cerrando, Eh, ¿Nos podrías refrescar la actividad que viene con,、eh, hoy, con motivo del cumplimiento de los seis meses del asesinato de Rafael Nahuel? Y bueno, hoy la actividad va a ser,、eh, a partir de las 17 horas,、eh, vamos a salir de una marcha convocada por los familiares, vecinos, amigos y las organizaciones que estamos acompañando a la familia, desde lo que sería el alto de la ciudad, de una de las avenidas que se llama Avenida Oneli,、eh, bien, bien allá arriba. para que puedan venir la, la, gente de a pie. Y bueno, desde ahí que serán aproximadamente unos dos kilómetros que nos distancian con el, la, con la postal del centro cívico y el monumento del, del genocidio Roca,、sí. es que vamos a llegar hasta, hasta la plaza marchando y allí la idea es que, bueno, que, que la mamá pueda、eh, decir su palabra y ella, ella pidió particularmente porque el rafita, pues yo no te conté, pero bueno, Le gustaba también el tema de la murga, la s batucada, s así que que、Ajá. la familia pidió que algunas murgas,、eh, acompañen. Así que bueno, hay dos o tres murgas que, que van a estar presentando,、eh, digamos, en esta, en el cierre de esta marcha. Para recordarlo, sinceramente, con, al, al, Rafa como él era, que era con alegría. Yo creo que él, desde donde nos esté mirando,、eh, le, le, gustaría que recordarlo con alegría. Así que, así va a ser el cierre de hoy a la, a las 17 horas. Bueno, Alejandro, este, vamos a seguir en contacto, seguramente. Seguramente, cual, cualquier novedad, cualquier instancia,、eh, bueno, este, queda hecho el contacto y vamos a seguir en contacto, este, para, en, en fin, ir informando en la medida de lo posible desde este informativo nacional lo que podamos sobre cómo va avanzando esa realidad. Muchísimas gracias por d a p o r la difusión a, a esta causa. Les mando un abrazo fuerte, compañeros. i g Un a l m e t e un abrazo muy fuerte para vos,、uh -huh. me imagino, este es un compañero, ¿no? Con el que militaste, así que bueno, un abrazo desde acá también, este, y a seguir adelante en esta lucha, ¿no? Gracias, hasta luego. Hasta luego. b i e n ahí el pasaba Alejandro Palma, este, del colectivo Al Margen, que nos comentaba, bueno, toda esta situación, los seis meses que, del asesinato de Rafael, también, Eh, nos contaba quién era Rafael, la verdad que una entrevista bastante... Muy interesante. Muy interesante. Muy interesante. Así que bueno,、eh, vamos a escuchar ahora un poco de música y continuamos con e l enredando las mañanas. nos dio b i e n e あ en la v i d い y n o た puso en esta tierra para poblarla libremente del mar a la cordillera nos dio を書い b i な n a 言 a を書いて a なたの言葉を書いてあなたの言葉を書いてあなたの l 葉を書い r あなたの言葉を書い a r な a の言葉を書いてあなた i 言葉を書いてあなたの言葉を le dio hierbas a la m a 言葉 a Que remedios tuviera, al loco sabiduría, pa' que consejos n o s diera, a cada cual su familia, pa' cuidarla y pa' quererla, y pa' no perder el rumbo, luna, sol, cielo y estrellas. Somos gente de la tierra, del c o p i g o y del pehuel, de cultures y trutrucas, del ganero y el laurel. ボビーゴイデルフェウェイデフュークルークルークルークルークルークルークルークルークルークルークルークルークルークルークルークルークルークルークルークルークルークルークルークル Es más que suelo, es la madre y compañera de su historia y esperanza. Tu pueblo que aún espera que un día se reconozca lo que se luchó por ella. Somos gente de la tierra, aunque algunos no lo entiendan. では、この時点で、この時点で、この トピー・ウィン・ベイウェイ、デポルトト・スエ・